En realidad, lo que nosotros sabemos desde el año pasado, que es un acuerdo entre Nación y las provincias,、uh -huh. algunas provincias fueron antes, en el caso de la provincia de La Pampa fue después, está en la letra de la ley. Lo que nosotros decimos que cuando hay una modificación de las condiciones de trabajo, de la jornada laboral o del puesto de trabajo, en este caso la extensión de 45 minutos, esa discusión y esos acuerdos, por lo menos los básicos,、uh -huh. deben ser garantizados por un acuerdo paritario. Entonces, nosotros lo que vemos es que, si bien hay un consenso aparente en estas 45 e s a d o s Escuelas, que nosotros también lo recibimos a partir de la información que nos dan los delegados, de las reuniones con las escuelas, de las llamadas, del plenario que hicimos a principio de, de febrero.、Eh, sabemos también que esto va a seguir avanzando. Entonces, si uno sienta las bases de la discusión en la paritaria con algunas cuestiones básicas, estamos garantizando que todos los, los docentes lo sepan, lo trabajen、uh -huh. y estén de acuerdo、eh, y, además, es, obviamente, estén respaldados por una normativa que se logra en la paritaria. Es que lo manejen los directores. ¿A ustedes no les cierra? Nosotros creemos, o sea, en realidad es una política de Estado, la tiene que manejar el Ministerio, pero el ámbito de discusión de los trabajadores tiene que ser la paritaria. Lo que nosotros puntualmente hacemos hincapié en lo, es en lo que nos corresponde, que es defender las condiciones de trabajo, que no se vulneren derechos. Ustedes, yo, en algún momento hemos explicado el tema de quiénes son titulares o quiénes son interinos, o sea, tienen derechos ganados y garantizados, entonces eso sí o sí se tiene que cumplir.